Y ahora todos levantando las manos. a l z a la mano si tú quieres bailar. a l z a las manos. ¿Cómo? a l z a las manos si quieres h u m a n i t a r a l z a las manos. Las palmas a r r i b a La magra te iba a tocar y las chicas amenas. どうせ。